Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la manipulación y hundir el barco. sucede Transmitimos desde el barrio chino de Guanatus, Jalisco, Cultura de Retaguardia. Y iniciamos. las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Buenas tardes, pues estamos ya aquí en el programa del Volantín del Barrio Chino y ahora tenemos dos compas, dos compas que vienen a esta fiesta de la cultura del libro que ya se desparrama por por todo Guanatos, por todas las calles y bares de Guanatos y claro todo esto debido a lo que provoca la Feria Internacional del Libro, pero que quienes no estamos como muy de acuerdos con ese monstruo que tiene dueño, pues también eh, andamos rolando, generando espacios alternativos y presentaciones y fiesta, todo lo que tenga que ver con la francachela también, ¿no? y bueno pues hoy tenemos a una editorial de... Ahmet Rivera, ¿no? Ya claro. conocido por por la banda acá de Guanatos, ya en algún tiempo estuvo por acá rolando y también está Piro Pendas, que vienen a, un a, a presentar un, un libro ¿no? que se llama Sentido Contrario, creo que este, hemos... He escuchado mucho el tema de a contracorriente no Eso o, a, o en contrasentido, contracultura también, pero me, pero me gusta mucho esto de sentido contrario porque <risa> precisamente me acordé de, de un chiste que contaban cuando éramos chavos que decían que iba por la carretera un cabrón y iba oyendo la radio y dicen usados un pinche loco anda en sentido contrario, dice uno un chingo no? <risa> Claro. claro. Pues bienvenidos. Gracias, eh, un placer estar gracias, aquí. Saludos a, a toda la banda de, de Radio Cartón y de este programa en especial. Y bueno, pues la, la idea es esto, ¿no? Charlar, platicar, cotorrear y, y si este alguien tiene algún algún mensaje que darnos acá en, en por internet, ya saben, este en Sergio Fong, editor cartonero, y pues aquí estamos y platícanos este a sobre tu editorial. Pues ya conocían ¿no? ustedes un poco, bueno, creo que cuando yo estuve en Guadalajara, este no tenía todavía la editorial, pero hace más o menos tres años que ya no vivo aquí en Guadalajara, se gestó esta editorial independiente en Chiapas, y precisamente pues yo estuve aquí viniendo con ustedes no a los talleres de libro cartonero, o sea... Eh, mi carrera editorial está más allá de ala ediciones, ¿no? yo tengo más de 15 años editando libros, revistas y periódicos Y bueno, pues ahora traemos a presentarles aquí este hijo, no este este proyecto que acabamos de parir Junto con Piro Pentas que está aquí a mi lado Gracias a eh, Que se llama Rock para leer, es una colección que va, que pretende no agrupar a estos este rockeros famosos de Latinoamérica eh, Y poner sus letras de canciones en formatos de poemas Y además es un libro interactivo porque dentro de, de al pie de los poemas tú usted puedes encontrar eh, con un código qr donde vas a poder acceder como lo, lo dice la portada del libro a material interactivo eh, este y exclusivo no si sí, es, es es muy interesante encontrarnos con estos este viejos compas no eh, con quienes anduvimos rodando no en los años 80s ¿no? y que, y, que, y, que, y que de repente podemos encontrar eh, estos objetos llamados libros y podemos leerlos nosotros somos compas pio de gerardo enciso ¿no? de, claro lo conozco sí, de, bien el, a gerardo el jefe acá de la banda miedo, digo miedo. igual como comentábamos hace rato el, el mastuerzo, mastuerzo ¿no? ¿no? Y también, amigos, buen amigos, colega amigos sí. también del cristo y sí, de, de, de, de muy mucha vienen, banda que, que también como cartoneros hemos realizado ah. este tipo de de trabajo no de, de llevar algunas de sus letras a, a, a libros y, y, y es muy interesante pensar en que no se acaba no no, no se acaba el rol no esto de, de ser músico no que te ha permitido generar una vida una experiencia de vida y que en las letras tienes o te encuentras no con, con otro personaje que desde luego somos nosotros mismos pero desde otro de otra activa sigue por Mi, mi verdadero oficio toda mi vida ha sido ser un orfebre de rolas, ¿no? yo soy un creador de canciones, un cantautor, eh, he tenido la bendición de haber grabado aproximadamente más de 110 canciones, ya sean mías o en coautoría, entonces esto de las letras es algo que llevo muchos años de estar haciendo, sin embargo casi siempre que yo hacía una letra era porque estaba pensando en una canción Estaba pensando en un verso, en otro verso, a lo mejor en un puente, en el coro y le daba ese formato a la letra. De como unos 8, 9, 10 años para acá, eh, parte de la carrera del músico es la espera y te tienes que convertir en un ser sumamente paciente cuando esperas en los aeropuertos, cuando esperas en el camión, cuando esperas en el soundcheck cuando esperas en muchas situaciones de tu carrera y lo que empecé a hacer fue con el teléfono ponerme a escribir pensamientos, percepciones de la vida eh, puntos de vista y de pronto me di cuenta que que se estaba poniendo interesante el asunto, ¿no? que estaba haciendo cosas chidas, cosas diferentes, que no tenían que ver con el formato de una canción, por eso yo no digo que propiamente todos son poemas, si sí hay poemas, hay letras de canciones que tienen mucho el formato también de poesía, pero simplemente hay pensamientos y hay ideas y hay puntos de vista sobre una situación, por ejemplo, tengo una letra que se llama adulterio, que no es una canción, es simplemente tratar ese tema que poca gente habla de él, pero de una manera intensa, dramática y también con un cierto humor negro atrás. Eh, creo que captura diferentes sentimientos de lo que han sido los últimos años de mi vida. Tenía muchas letras de la pandemia, del encerrón, algunas muy teatrales, algunas muy voladas, pero nos parecía que meter siete, ocho letras sobre el mismo tema, que aunque no se parecían entre sí, era un poco demasiado, no entonces decidimos dejar solamente dos, una que se llama Un Concierto Sin Aplausos, porque una cosa muy impresionante para nosotros los músicos fue tocar en recintos de ocho mil, siete mil personas, vacíos nada más para crear una cierta atmósfera y se sentía bien extraño no porque una cosa es que entres a un foro de televisión a hacer un programa y otra cosa es que de pronto tuve la experiencia con el rock en tu idioma eléctrico el proyecto de sabor Romo, el bajista de Caifanes de, del cual también formó parte uh -huh. eh, de hacerlo de un auditorio nacional vacío ¿no? Nada más con las luces, con los iluminadores, con los camarógrafos. Y fue una sensación bien extraña. Y de ahí me vino esta onda de escribir un concierto sin aplausos. Y el libro termina también con, con una con una letra que se llama cuando Pandemia 2020, 2021, perdón. Pandemia 2021, donde la confronto como si fuera un personaje que existe, que lo puedes ver a los ojos, que lo puedes confrontar. Y termina con una frase que dice Afuera se encuentra la fiera adentro está el sentimiento uh -huh. no entonces es, es yo creo que es un libro que captura mi manera de ver las cosas creo que es un libro que no es gris es o blanco o negro o te va a gustar o no te va a gustar pero estoy seguro que no te va a gustar a medias o lo vas a aceptar y decir pues está poca madre o puede ser que lo rechaces no por por, la, por ciertas temáticas y, y por ciertas cuestiones que se me ocurrió manejar en esta etapa de mi vida ¿no? como escritor Sí, de hecho, fíjate, ahorita platicando sobre esta cuestión de la música y la literatura, hay una compita aquí en el barrio... Y precisamente el sábado va a presentar también un libro no también así como coincidente a, a no sus rolas no pero sí parte de sus rolas, no es es que es parte de la vida no y también ella narra mucho este viajar no este encontrarse con personajes o con situaciones o, o con paisajes no que ustedes como viaajantes no porque también son parte de claro. esta transferencia de, de tiempos y espacios y momentos que eso también viene a crearles o, o darles no motivos para escribir ¿no? así es así es yo creo que somos este como cronistas no de lo que vamos viviendo de lo que vamos observando de lo que vamos percibiendo de de lo que vives día a día y las cosas a las que te vas enfrentando en la vida no Y, y en el momento que... O ya, ¿Ya han hecho presentaciones o son las primeras? Bueno, esta, estas son las primeras. Ayer estuvimos un, un gran parte del día en la FIL. Ajá. Estuvimos también en la noche en Radio radio a uh, Morir. Hoy en la mañana ya venimos de Máxima. Ahorita estamos aquí con ustedes en Radio Cartón. Y nos, nos queda un pequeño programa, programita de televisión. Y en la noche nos vamos al Foro Arcadia a una lectura de poesía y hablar un poquito del libro, que es como la presentación oficial dentro okay. de la otra FIL... Y, y ya concluimos con esas actividades nuestra presencia aquí en Guanatos ¿no? y entonces ante el público así ya como carne y hueso no o sea el 11 de diciembre eh, en un lugar muy bonito en la ciudad de México que se llama el foro del tejedor ah, sí, sí. que está dentro del péndulo de ahí de la colonia Roma me voy a aventar un acústico donde invité también a mi guitarrista que me haga segunda porque aunque soy guitarrista de hace más de 45 años casi no he tocado la guitarra en vivo Le he tocado en muchos proyectos, pero no solo. Entonces lo más cómodo, como le digo a, a, a varios colegas, les digo, lo, lo más cómodo hubiera sido haber hecho un acústico con ritmo peligroso, sí. haber musicalizado los poemas, las letras, y pues hubiera sido una noche muy divertida, ¿no? pero decidí hacer otra cosa, decidí complicarme más la vida sí. y salir a tocar solo. Salir a tocar algunas canciones de algunas bandas que considero importantes en mi vida. No nada más composiciones mías, sino unos dos o tres covers. Y mientras lo vamos a estar intercalando con poemas. Van a haber varios músicos importantes de la del movimiento de rock en español en México que van a venir a acompañarme esa noche. Entre ellos viene Armando Palomas, que también Sabo es un gran, un gran cuentista. Viene Sabo Romo, el bajista de Caifanes, y ellos estarán leyendo un par de poemas. Sabo va a leer el prólogo, porque él escribió el, el prólogo ah, bueno, del libro, sí. y entonces este después me soltaré yo con unas canciones, después sube otro colega a leer un par de poemas, entonces la poesía va a estar intercalada con la música, no vamos a hacer un concierto y después poesía, sino que va a ser un concierto como de hora y media, con ambos géneros, ¿no? El poema leído, a lo mejor musicalizado con una guitarrita por atrás y mientras las canciones acústicas para tratar de crear un ambiente bohemio y de cierta intimidad, ¿no? Sí, porque seguramente va a estar muchos compas, ¿no? Muchos cuates digo en el sentido del público, ¿no? Y esta interacción también. Así ¿no? es. Con... vienen vienen este Iban a venir seis originalmente, pero dos de ellos ya se complicaron. Iba a venir Sergio Arauque compañero del Mastorzo durante muchos años en Botellita de Jerez, pero se complicó iba a estar en Los Ángeles, pero ya confirmados viene Humberto Calderón, fundador de una banda muy importante de rock pop de la década de los 80, que se llama Neón, viene Bon de Bon y los enemigos del silencio no sé si los recuerdas, ¿Sí? y viene este, Sabo Romo y Armando Palomas, y voy a ver si por ahí le lavo el coco a alguien más para que venga, me gustaría tener a alguien más que fueran unos cinco, obviamente yo voy a leer un par, porque tengo mi manera también de leerlos, tengo, tengo un poco de poesía percusiva Muy, muy al estilo diría yo tal vez de Nicolás Guillén cuando empezaba con todos estos oh, fraseos okay. pues, sí, negra, tan extraño sí eh, soy admirador de Guillén desde que era adolescente oh, también de Neruda sí el zongoro cosongo yo tengo en, en el disco de, en el disco de en el disco de de, de, de, de la mira de ritmo peligroso sí. hay una canción que se llama eh, hermana trampa y digo esta no, es la historia de un zongoro cosongo que rocosongo. se quedó con un zongoro que ve esta es la historia <ríe> de un zongoro de mango que se quedó con un zongo songo ve <risa> sí, el Zongo Rocosongo sí, de sí. Nicolás Guillén es genial es liberazo, sí. Sí, y, ese, y siempre me ha gustado Meter esas estrofas, también hay un poeta Cubano que era muy loco Que se llamaba Talet no sé si lo conocieron, que tenía una que se llamaba La Rumba y decía, chaqui, chaqui, chaqui, charaquí cómo baila la rumba, la negra Tomasa cómo mueve su cuerpo, José Encarnación eh, eh, eh, ella se tira palpizo ella, ella mueve el mueve la, la, la no me qué, él se tira palpizo con Chepe Cachón, chaqui, chaqui, chaqui charaquí, chaqui, chaqui, chaqui, charaquí cómo baila la negra Tomasa cómo mueve su cuerpo, José Encarnación y era como un baile de santería entre dos negros, bailando con percusión, y entonces Talet lo que hacía era poner la percusión vocal, ¿no? Como como termina yo porcutú, porcutú prato, no, prato no, prato, prá, Todo ese atopeya. tipo de percusión este digo vocal, ¿no? Sí, vocal, y, y viene siendo una percusión. Sí, por supuesto. Sí, pues esto es todo una bueno, en, en el sentido de de la música con la poesía no esto que genera pues el ritmo la cadencia y toda esta posibilidad de, de manejar pues los las letras las palabras los sentimientos no a mí a mí me, me genera un poco un recuerdo porque yo creo que haber sido como en el 86 87 en un estadio de béisbol de la universidad de guadalajara que tocaron ustedes cuando Todavía que ellas se llamaban Pero, las, las imágenes No, ¿no? esas las fueron no, precis pre Precisamente venía a ritmo peligroso sí, sí, Venían las insólitas imágenes de Aurora Ajá. Que es en lo que se convirtió sí, en Caifanes, Caifanes. Caifanes Y estaba Gerardo Enciso a esa noche sinsales, No, eh. yo a Gerardo lo conozco, yo creo es que veníamos mucho a Guadalajara porque teníamos una relación muy estrecha con Kenny Avilés sí. y con Ricardo choa de Kenny Los Eléctricos entonces a cada rato veníamos a tocar con ellos a eventos en frontons y todo eso y yo conocí, yo creo que debo de haber conocido a Gerardo Enciso hace más de 40 38 años, porque ya desde entonces estaba con sus ondas de sus rolas, su, rola, su rollo de cantautor no medio, se podría considerar un poco rupestre tal vez sí y mira es como también parte de esto porque él con con el señor este ricardo castillo hacen un ensamble entre música y poesía que no y, y en alguna ocasión también me comentaba que él quería por ejemplo leer textos pero sin cantar no o sea textos claro de, de, de otros autores y hacer una especie de concierto de, poético pues no ahora como ahora si tal ahora que recuerdo la última vez que vi a gerardo fue con Jaime López. Me los encontré aquí en la Feria Internacional de la Música. No, oh, sí. En 2014. Sí, por ahí. Hubo solo dos 3 ediciones de ¿eh? sí, sí, sí, qué lástima. Pues estuvo muy bonito, tocamos en la tarde noche como a las 8 de la noche y también tuve la experiencia con Ritmo Peligroso de tocar aquí en la FIL cuando honraban a Puerto Rico. ¿Sí? y me hice muy amigo de los colegas del gran combo y me invitaron a cantar con él sí, y, que... y, y desde luego también te, te sumas pues a, a todos estos este músicos cantautores sí. como jaime López también en sus poemarios total cantando de rafael catana buen yo, yo, amigo yo, muy querido yo, yo, yo, yo presenté un, un libro de, de josé cruz ah, josé es otro muy querido uh, las crónicas uh, uh, del alcohol si sí, es, es tremendo libro, letrista ¿eh? mis respetos lo presentamos aquí es muy bueno sí. Digo, y es, y es muy importante esta otra faceta pues de, de ustedes como artistas claros y es que yo, yo creo que no nos debemos de cerrar esas puertas, no si tenemos algo que decir y con, consideramos desde nuestro punto de vista que lo que estamos haciendo vale la pena compartirlo, claro. ¿no? yo digo ¿por qué no? y, no? y sabes que yo creo también decirle esto al público de mi parte, no porque a veces estamos casados con tu imagen Claro. No, te vemos como músico como una sola, sí. entonces a, a, a Jaime una vez que vino a presentar un poemario este la gente le pedía que cantara, ¿no? Entonces él decía, es que yo vengo a presentar mi libro. Claro. Bueno, claro, sí. también hubo interacción porque luego de repente empezaron a cantar esa de Sácalo a capela y, sí. y esto es, es, es muy chido que el público entienda también esta otra faceta Así de, es, de, bueno, yo yo el año pasado lancé mi podcast y ya soy con, también conductor de de YouTube. Y tengo este YouTuber. un podcast, un youtuber ya desde hace año y medio, ya vamos por el capítulo 76. Que esta esta semana precisamente estamos con Fernando Arao, el hermano de Sergio, el, el famoso Chicho del sí, Cachón sí. Cachón, el comediante, y es este es también otro proyecto de vida y que no tiene nada que ver con cantar ni componer, pero es muy muy divertido entrevistar colegas del medio y hablar con ellos como de músico a músico, no tanto de periodista a músico, ¿no? Es interesante todo esta, bueno, yo como poeta y también que me gusta mucho la guitarra, ¿no? Eh, también recuerdo de Saúl Hernández es poeta, o, sea, sí, o como, publicó ¿no? un sí. libro de poemas, no también este el, el vocalista de la banda de Doors ¿no? bueno, pues, publicó sí, bueno, un libro de poemas claro, también o sea, sí, sí, y Morrison no, un ¿no? no, sí, pues sí, pero chingo. digo, los Entonces, otros como Serrat Sabine, si, sí, o si, sea, sí, ¿no? esta mancuerna entre poesía y rock, en este caso no y poesía y música en general pues no es nueva, no no estamos descubriendo el agua tibia <risa> no digo, pero, pero, eh, pero, pero es muy chingón pues, sí. que, que el, el público no esté con la imagen de ah, va a venir, Eso. y Sí, que, como queremos... que tenga esa, ese, sí. ese muro, ¿no? No no existe realmente entre la música y la poesía. Sí, que si lo que quieres hacer lo quieres hacer con honestidad y con pasión, pues es válido de que el, hagas el intento, ¿no? Por si supuesto. te apasiona sí, sí. lo que No, y es, y nuevo y, camino, y, no y es muy chido también cuando alguien te considera, por ejemplo, una persona importante en su vida o ya me ha leído lo y que tenga de repente esta posibilidad de leerlo. Claro. ¿no? Sí. Este, porque hay hay libros que se hacen sobre personajes como músicos no digo aquí por ahí está un, un libro de cafeta cuba pero es sobre como la historia de claro, ellos, ¿no? Sí, sí, entonces, entonces no no no cerca de ellos ¿no? Exacto, no, ¿no? ¿no? Y, y hay otras gentes como pacho también que él, él escribe Pancho. cuentos no si sí, hay, hay, hay mucha raza pues que, que hace este tipo de, y es y son buenos pues ¿no? no el mismo este compa de botellita que Armando Vega era, también era, era, libro, era muy, bueno, muy, bueno. muy buen cuentista. Yo llegué sí. a leer en algunas revistas, ¿no? Cuentos de él. Sí. Libros no, no me ha tocado verlos, pero pero a mí me parece que es muy muy, muy importante pues este trabajo, ¿no? Claro. Y, y ustedes cómo deciden dedicarle una colección a, a es Fíjate que buenísima pregunta, pero tú como editor, este, no solo cartonero, sino también como escritor, Este, yo tengo Bueno, le comentaba hace ratos en la entrevista anterior Que eh, como editoriales independientes Tenemos esa apertura de hacer locuras no <ríe> Entonces por ahí eh, Rocío Zambianchi, que es una editora argentina Que aprecio muchísimo eh, Trajo a Piro, literalmente me trajo a Piro Pendas a la casa editorial ¿no? Y me dijo, mira te lo presento, tenemos tal y tal proyecto Y yo eh, Siempre, no siempre no Sino que yo siento que La vida, el destino me ha impulsado a pensar la editorial en colecciones. Entonces tengo tres, tres colecciones para la editorial, una es la colección Texturas, la otra es la colección Norosov y esta colección nueva que estamos presentando además de ser el primer libro que, que rompe rompe y abre esta colección, este se llama Rock para leer, ¿no? Entonces este precisamente se me ocurrió hacerlo una colección pues porque ya venía con dos colecciones anteriores, ¿no? Y me parece una manera de así como tú veo aquí que tienes ordenada tu tu, tu librería, ¿no? de ordenar este los libros que vamos publicando en la editorial. es una suerte de curaduría este literaria que yo hago con la con la editorial, ¿no? Sí, es, es muy interesante saber esta relación entre sí. editor y escritor, ¿no? sí. y, y, y de hecho este el formato, ¿no? Digo, sí. ya, ya hablaban en, en, de este formato, ¿no? El formato CD, ¿no? O sí, vinilo. común sí, un... per, per, Pero también el arte, ¿no? El, sí, el, sí. el, el, el arte de la portada sí, como, des, como sí. desde un principio desde ¿no? desde un principio coincidimos en que queríamos sí. un collage. Sí, ambos sí, sí. somos fans del collage. Y también y este, de Espinetta hay que decirlo, sí. ¿no? Que acaban así. Y, y este cuate enseguida, yo creo que agarró la onda muy bien porque prácticamente los cambios fueron mínimos al arte. Y creo que eh, digo, sí, hay varios colegas que de. me han dicho, "Está bien punk el arte", y le dije, "Pues, no, pues está sí. bien punk el libro." De, de, de hecho, hablando por Álvaro Sánchez, que es el autor de, sí. de esta ilustración, él de él para él él concibe la ilustración de un libro como el tráiler de una película, ¿no? claro. Y dice desde el tráiler si a mí se me me presenta un buen tráiler pues yo quiero ir a ver la película, ¿no? Entonces yo pienso en un buen una buena portada del libro para que vayan a comprar el libro, ¿no? Sí, y de, de hecho, pues esa es la imagen, ¿no? De, del libro, la, la portada, igual, de... La portada pues, de los discos. Trae las ilustraciones interiores, también hechas por Álvaro Sánchez, ¿no? Aquí las estoy Y aprovecho a... Por aquí me están pidiendo un saludo, ¿no? A, aprovecho a saludar a Miguel Ángel Avilés Mendoza, que nos está escuchando, editor también independiente, y de aquí de... de Guanato, aquí ¿sabes? todos son editores ¿no? sí. <risa> <risa> no, por, porque también acá este por ahí vi, vi a a José Fons, que es de, de Chilango también. Ah, ¿no? José Fons, sí. Sí, que ahí manda un saludo también. y Ah, un saludo grande a José Fons, que por ahí nos, siempre nos estamos reaccionando en bien en el Facebook, aunque no nos conocemos ah. de persona. Y ah, pues que... sí, tiene un foro, un foro textual, Ajá. hace camisetas con sí. textos de, de escritores, ¿no? Qué chingón. Que, sí. que, es, que, que es parte de toda esta otra cultura, pues de esta otra forma de vivir, de, otra, de esta otra forma de, sí, de trabajar. Sí, de, de hacer vivir las letras también, y, ¿no? Y de ganarse la vida también. Sí, pero pero claro. sí sí es muy importante porque el movimiento en aquellos tiempos Piro era muy bajo, ¿no? no eh, había tanto, ¿no? No. Mira, a nosotros nos tocó el Dangeros Redoman antes de ese ritmo peligroso se forma en 1978 y empezamos a ensayar y no sabíamos que estábamos formando la primera banda de punk en México. Y me acuerdo cuando empezamos a tocar los hoyos funky que yo empecé a ver a los chavos de pelo largo oh. los empecé a ver a co como se cortaron el pelo, se empezaron a echar gel el gobierno de México empe empezaron ¿no? a hacer pantalones de tubito, botas de sardo y empezó a cambiar la moda, si sí, éramos muy perseguidos sí, porque sí, coincidió coincid con, no, pero no. también coincidió con una policía muy antico anticonstitucional que fue la policía que creó el negro durazo con sagún vaca, sí, sí, sí. que se llamaba departamento de investigación para prevención de la delincuencia, mm. la DIP, y no. era una policía muy gandalla, y estaba sobre preso de todos los que lucíamos lo medio raro, entonces no yo ahí yo literalmente había veces que tenía que caminar 10 cuadras y, y pues me iba por la sombrita, me iba discretamente porque sabía que si me veían me iban a parar. Hijo. Sí, ah, sí. ¿No? Y sobre todo entonces, con la vestimenta que ya sí, no, no, y entonces este, pues fueron años muy difíciles, pero pero también en los 80 empezó la apertura y nosotros disfrutamos de esa apertura. Claro. Yo creo que las bandas que verdaderamente sufrieron fueron las bandas post-Abándaro. Ya cuando llega Fobia y todo eso no, empieza la apertura, no, no, ¿no? ¿no? ya cuando no cuando llega Fóbica y Fanes, ya, ya estaba la plataforma sí, muy sólida claro. que yo siempre pienso que el rock se empezó a construir desde los 50 pero el el, el, el boicot de Avándaro nos hizo mucho daño, porque la propuesta musical que había en Avándaro, bandas como Bandido el Ritual, La División yeah. del Norte, Písan Love, traían un sonido era una banda espectacular taca, y ahí nos truncaron y nos estancaron. Claro. Y ya con Dan Guerrero a finales de los de los 70 empiezan bandas jóvenes a meterse en el movimiento punk y ya para el 82 ya se había gestado un movimiento como de 17-8 bandas de punk y empezó a haber más apertura. Claro. Entonces yo siempre creo que los cimientos del rock en español se construyeron, se solidificaron en la década de los 80 que fue probablemente la década más importante para Ritmo Peligroso porque éramos una de las bandas más importantes del país, Ajá. pero ya en los 90 cuando llega Cafeta Cuba Caifanes son de 1980 88 si no me equivoco, por ahí también se forma la maldita vecindad. Entonces esa colita de los 80 y ese inicio de los 90 con Culebra, que es la disquera independiente de Ariola que firma a la Castañeda, Santa Sabina, a la Lupita, a Tijuana, no, ya se empieza a crear un bloque mucho más sólido con un apoyo constante por parte de las disqueras. Entonces en los 90 es cuando estalla. No, y dicho de paso ahí en México es un Pues ha sido un vocero de rock claro. español tanto no, y, como y, argentina y, ¿no? totalmente y además sí. en los 90 ya son las bandas que pegan verdaderamente con tu sí, claro. ¿no? y sobre todo bandas como Molotov no, bueno, bandas okay. como Gran Cafeta Silencio. Cuba, el Gran Silencio que me encantan, son, son yeah, buenos amigos ahí tengo una colaboración ahorita con Cano Uno de los cantantes del Gran Silencio hicimos una una una una una afrobeat con Peres Pastor, que es el percusionista de Los Rastrillos. A mí me gusta mucho colaborar. Me gusta mucho las colaboraciones y sobre todo con generaciones más jóvenes, porque me siento así como que te trae cierta frescura, aunque la música de ritmo nunca se ha quedado estancada, ¿no? Siempre hemos sido muy atrevidos, muy tratar de ser impredecibles. Ahorita acabamos de grabar una, una canción medio medio hard rock con salsa. Que se llama la tribu Pachanga Que es el título del disco y, y, y, y, y eso es no Por eso me apasiona tanto Porque si yo me sintiera estancado Y si yo hubiera caído en formulismos Y no creyera que estoy avanzando O que me Ten. voy de mi zona de confort A lo mejor yo me hubiera retirado Porque no tendría nada que decir Pero al revés, cada vez que voy a grabar un disco me emociono Porque creo que hay mucho de qué hablar Hay mucho que decir Hay, hay, hay mucha fusión que podemos seguir experimentando, mezclar el guapango con el rock, la cumbia con el rock, con el ska, o sea es interminable claro. la fusión y la fusión es lo que verdaderamente llega a refrescar la música. Y también es interminable esa voz que el rock, en especial el rock le ha dado a estas eh, a estas voces, pues a estas bocas sin voz, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como el feminismo de ese caso de Déjala Tranquila Sí, sí, tomaron Déjala Tranquila, una de las canciones más populares sí. no estas de hace más de tres años sí. En el 2019 la tomó como bandera el Estado de México Para hacer una tremenda campaña a favor de los derechos de la mujer en contra de la violencia doméstica Y estuvimos tocando en varios este municipios del sí, Estado sí. de México Y una labor muy válida, ¿no? Porque no, pues es, es que, digo, el rock es una vanguardia que no deja de ser vanguardia pues, ¿no? sí. Aunque los ritmos o los géneros vayan variando Así es o, fusionándose, ¿no? Así es. Es, es. es Siempre ha sido como muy vital, pues, ¿no? Así es. El, el, el rock desde sus inicios ha estado siempre, ¿no? Con las la causas, ¿no? De la protesta, la sí. música de la libertad, cada quien lo toma como quiere, ¿no? Hay muchas bandas de pop que cantan del amor, de las relaciones humanas, que no tiene nada de malo, también es válido. Claro. Pero a mí siempre me ha gustado tratar de llevar mis letras un poco más allá de, de solamente una relación humana, ¿no? Sino tratar de hablar de, de ciertas situaciones que ...que poca gente habla o que a veces nadie habla... ¿no? ...y fíjate que en ese sentido este estimado Sergio Funk... Eh, ...el libro de Piro precisamente en la curaduría y editorial... Eh, ...lo pensamos en dos partes... ...o sea porque él nos mandó una serie de poemas... ¿no? Pues ...ya nosotros hicimos el trabajo de ver cómo presentar esos poemas... Eh, ...entonces pensamos las dos partes... ...de hecho al interior está el lado A... no ...como en, en sí, los como... cassettes... <risa> el lado A y el lado B y el bonus track. Entonces, en el lado A nosotros pensamos eh, eh, compilar los poemas de, de Piro, que eran los poemas íntimos de él, o sea, de, de sus sueños, de cuestión la cuestión del poema de, que habla de este nocturna, ¿no? Es un poema como de amor eh que son, es una canción, yo como, me sorprendí, como, ¿no? como erótico. Ahorita yo me, me encantaría que lo cantaras porque yo me sorprendí de leerlo y ver tanta literatura ahí, no figuras literarias que él me dice que son de manera natural La saca. Y al poner el, el, el celular y ver el código QR, pues me sale la canción. Y es una canción de estilo blues, bolero, no sé cómo podría decirte. Y bueno, el lado B es el lado precisamente de Piro, que es el lado del, del tema de la protesta, ¿no? donde se meten se meten letras como este eh, las calles de mi continente y los de las prisiones... y Las prisiones, del mundo, las los prisiones del mundo, los olvidados, los olvidados que la hice cuando... Tuve una banda en los ochenta, en los 90 cuando Ritmo se tomó un descanso, tuve una banda en los 90 que se llamó Los Humanos, con la que nos fue bastante bien mm -hmm. y fuimos a tocar a Santa Marta Catitla, que es la cárcel ya donde estás cumpliendo una sentencia, o sea, no es un reclusorio de paso, aquí sí. es una cárcel. Y yo quedé muy impresionado de mi, mis, mis pláticas con los presos y todo eso y salí y escribí una letra que se llama Los Olvidados, que me remonta un poco a ese, a ese día. Sí, bueno es como una petición que le está haciendo a Meda si sí, me gustaría que leyera para... la, de verdad que me encanta o sea me encanta me, me gustó mucho como de hecho yo le dije a Piro como editor no le digo mira me gustan estos poemas como para que los leas cuando sean las entrevistas ¿no? pero cuando escuché la canción porque yo también toco la guitarra y me gusta hacerle a lo loco a la guitarra me encantó porque ese es un estilo así como bluseado y, y un poco volerado no también si se podría decir de esa manera amando de noche Durmiendo de día, gozando a la luna y al tiempo Rompiendo patrones eternos en tiempos modernos Me gusta escuchar tus latidos tan cerca de aquí Nocturna tu raza, tu piel que me abraza Tus gestos y besos son vientos que soplan en mí El tacto es intenso, duro el movimiento Mi cuerpo se agita y la sangre comienza a fluir Baila, baila para mí, canto, canto para ti te mueves para atrás, para adelante en un aire sincero. Estás controlando el momento. Y me gustas así. Ay, ay, ay. Y me gustas así. Échate un pedacito a capela, ¿no? Baila. Baila para mí. Canto. Canto para ti te mueves para atrás, para adelante en un aire sincero estás controlando el momento y me gustas así ay, ay, ay. y me gustas así buenísima, <risa> para que veas, pues esto es, eh, <risa> <risa> es parte de lo que va a suceder esta noche sí. ahí en arcadia fusión, los invitamos conozco? por favor sí claro, pasas de jorge estamos cotonando con ya piro, aquí, viene a presentar es. un libro de ah, hola, de literatura tal? y eh, sí creo que en una fiesta con hola, hola, ¿qué tal? <risa> hola. Con, este, con el bola seguro, el bola. <risa> sí, el bola, <risa> lo quiero mucho al sí, cabrón sí. mano, con sí, la... sí. que ahora tiene la perla records, están hablando dos sí. jóvenes o sea, oye, tíjole, no, no, no. Se acaba de integrar aquí a la mesa oh, Jorge, Jorge Ramírez. Oh, el Tili que sí. ya se reconocieron en el espejo. no. Doble no, no. no, además te veo, pero tu programa de ¿De la banda? ¿Cómo está la banda? Sí, sí, sí, el podcast, ¿no? Sí, sí, sí, está, este, con bien interesante, ahí estuvo el Mastuerzo por ejemplo eh, sí, Mastuerzo. Lo he visto. Yo, yo sigo mucho a Sergio y he visto sí. aquí que ha venido yo no lo conozco sí. personalmente, lo he no, a... admirado si, sí, el Mastuerzo lo que, que, que por primera vez sorpre... no es que te haya sorprendido exactamente, sino que por primera vez en ese programa alguien lleva un disco que tú no conoces eh, oh, wow. y, y es un disco de León Chávez Texeiro de León Chávez Texeiro sí, sí, sí. y también, también el baterista de Santa Olalla ¿Sí? Ah, sí, de, de sí, su sí, grupo de bajo fondo. Ajá. Me llevó un güey que no conocía, un cantautor ah. argentino como de los años 60. Sí, y, y es no muy nombre. Y es muy difícil que tú no lo tengas eh, bueno, pues que el, no tengas ese acervo, ¿no? Pero es bueno sí. Solo aprender, man. Ah, sí, a huevo. No, puta, sí, qué sí. se va. <ríe> <a> <ríe> a sí, a... sí. Dejar ah, seguir. Sí. Solo muertos. Ah, si no tienes nada, mejor que así. Sí, ahorita voy a ir a Foro Arcadia a las 8 de la noche. Parecillo, sí, Ahorita tengo que ir a Ay va a ir el Bola, El Bola va a estar ahí, sí, ya confirmó. De hecho, de hecho le decimos va a haber chelas gratis y también mezcal gratis. Entonces no va a ir nadie. <risa> sí. Digo, por, por si no fuera suficiente la presencia de Piro Penazno. Y, y este, marihuana va a ver porque si no. Bueno, yo, si no te va a <risa> Esa entra, entra. Bueno, lo que sí es que la azotea está poca madre. Sí, sí. Esa, para platicar bajito. Ah, ¿sí? <risa> ¿Es mejor en la azotea? Pues eso me habían preguntado pero ya no confirmamos si la azotea va es, que es que aquí hay en hay unas casonas. Claro. En el centro, unas azotea sí, no. azoteas chidas. El estilo Vipers en el último concierto. ¿no? Uh, más o menos así <risas> y este y, e incluso o sea, ha habido lugares este de digamos de foros sí. en las azoteas. Sigue pues Podemos el Foro Arcadia tiene no. la azotea. Sí, pero no me es, habían preguntado su... si lo hacíamos abajo o arriba pues Lo hacemos abajo y luego arriba. Sí. Ya llegamos sí, bien arriba a Ya explotamos Ya ni. Sí, sí. escaleras. Pues sí, los invitamos este banda que nos está escuchando aquí a través de Radio Cartón. Eh lleguen le caiganle por favor va a haber ya les repito mezcal y chelas gratis además va a estar Piro Pendaza ahí pre presentando también voy a estar yo ¿verdad? que no no tal vez no me quieran ni a ver pero por favor lleguen ¿De este... dónde será este vato? <risa> ¿Sí? pues si, no me conocen, ahí me van a conocer, ¿no? Ajá, ajá. Llevamos ajá, ajá. el libro de Sentido Contrario, presentando la eh, la colección Rock para Leer, ya la edición. Este es el Sí, sí, sí. ¿Va no. Vamos, vamos ah, a... digo porque es así bien chiapaneco, no, no lo puede negar. que no, va va Vamos a, a, a, a, a escuchar <risa> un spot, ¿no? Entonces, de, si sabes, de, venga. Eh, vamos a escuchar un spot de La Francachela y ahorita vas, regresamos. ¿Cuál es La Francachela? Es un La hoja pa' loquear hoy...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 Simón. Aquí los locos llegan solos, ¿no? Ya. Regresamos, regresamos y nos vamos a despedir de Piro y de Ameth y el señor Jorge Ramírez ya se peló, ya se nos fue. Entonces pues les vamos a pedir que pues vuelvan a invitar a la raza a esta presentación, Por supuesto. ¿no? Tenemos que celebrar, banda, estamos aquí en Guadalajara, es verdaderamente un placer estar aquí en estar en Radio Cartón, eh, un lugar muy hospitalario lugar muy agradable con, mu con mucha vibra con mucha historia me da la impresión mi estimado este los esperamos hoy en la noche a partir de las 8 de la noche en el foro arcadia van a ir varios colegas de la escena musical y algunos periodistas y escritores, poetas, van a estar ahí compartiendo con nosotros hoy en la noche, tienes la dirección del foro Arcadia está bueno, aquí está en, este... en hospital y avenida alcalde, genial ahí exactamente contra esquina del palacio federal, a las 8 de la noche ahí los la noche. y también por ahí el barrio está lleno de cenadurías para echar taco para pozole, es un barrio muy tradicional, el me santuario y pues pues muchas gracias por estar por acá, muchas me respiro, que chido este, gracias, pues, le remueven unos los recuerdos, pero es muy chido. Un placer estar por aquí, bueno, muchas pues, gracias. Gracias carnalistas, vamos a, a, a dar un poco el programa del día de hoy de la francachela Filemona, hoy estarán ay, aproximadamente a las 8 de la noche, eh, bajo la sombra del venado, hasta Aguilera y el maestro el maestro ah, sí, no, no acuerdo, sí, se, está, se, se están queriendo acordar. <risa> Ángel, no, no, Miguel Ángel, a, a Miguel, Miguel, Miguel, Miguel Reynoso. Miguel Reynoso, ¿no? sí, sí. Y Angie Aguilera. El... Va, va, 20 varos? Van van a este a estar ahí hablando eh, sobre este movimiento de bajo la sombra del venado y estarán presentando algunos libros, Alma Cervantes, Claudia Islas, lucila mai peña juan mans y pues esto tiene que ver con todos estos eventos que se realizan a partir de la feria internacional del libro fuera de no en estos espacios alternativos donde también se derrama no se derrama el pisto la literatura la música y otros otros eventos no entonces también tenemos una presentación que se llama memorias de un charlatán de Tadeo Tarot, que es a las 9 de la noche en el Tártaro, Santa Mónica 208. Ojalá puedan puedan caerle, este, pues hay hay muchos eventos, pero en el Tártaro se está llevando esta Francachela Filemona que organiza el viaje La Rueda Cartonera, El Viento Cartonero y el mismo espacio cultural Independiente o alternativo El tártaro Hoy también habrá un On the road De estos que ya tienen muchísimo tiempo Acá en Guanatos estos Estas lecturas De la banda literaria Va a estar Nidia Verónica Cesare Cerati Ruth Escamilla Monroy Edith Carrasquero Eliana Villanueva André Miché, Blanca Rocío, esto será a partir de las diez y media de la, de la noche, también va a haber un stand-up comedy, esta onda será presentada por Daniel Cetina, poeta paga la renta cuando tiene beca, que es a las 10 de la noche en el Tártaro, ojalá y puedan este, asistir a Con esto se va a cerrar la noche, pero va a estar también el cantautor Juan Prado, trovador de acá del barrio de Santa Tere, panadero y músico. Ojalá puedan puedan quererle escuchar a Juan Prado y sus nuevas rolas, ahí está a las once y media de la noche. Entonces... El programa de hoy inicia a las 8 de la noche en el tártaro y termina a las once y media ojalá puedan este caer y participar de estas veladas literarias de estos presentaciones de libros de estas lecturas de autor y desde luego de la música de juan prado ayer ayer precisamente de, de tuvimos el festejo de los 12 años de la rueda cartonera donde participaron las compañeras de Ucumarí cartonera del Perú. Esta delegación peruana, ¿no? que también ha desparramado gracias, gracias a estos festivales pues su cultura y que ha permitido no solamente que estén concentrados en este espacio que es un experimento de la granja en la fil y que pueden salir, ¿no? Pueden salir a, a pasear y a conocer espacios y a conocer a otros escritores, ya que la gran fil pues no permite o no hay modo debido a los costos altos para muchos de los escritores, de los editores independientes, demostrar su trabajo, su producto y que estos espacios alternativos permiten, ¿no? Aparte de que hay gente que lo hace en los dos lugares o en los tres o en los cuatro, o sea, eh, presentan su libro en la FIL o tienen en la FIL un stand o colaboran y están dentro de un stand colectivo donde ellos están presentando o están exponiendo sus libros, pero también salen acá a rolar la ciudad y a encontrarse con otros este escritores o editores y esto permite pues, ¿no? Permite que haya Este estos encuentros donde se pueden llevar a cabo pues algunas producciones en colectivo y es, es es muy muy interesante, ¿no? Acá también se riega les digo la chela, la cena, el cotorreo y la música y también hay buen baile, ¿no? Pues ojalá y puedan este caer este primero de diciembre desde las 8 pm hasta las once y media que toca juan prado a el centro cultural alternativo el tártaro que está ubicado en santa mónica 208 pues bien ahí hay este una barra muy amplia entre tubas no esto que también le llaman hierba buenas chelas mezcalitos pues café ...y algo para... ...llevar y degustar... no ...entonces ojalá... ...y puedan este, caerle... ...nosotros vamos a... ...a despedirnos... ...de este programa y pues ya... ...de antemano le agradecimos a... ...al Piro... ...y a Elamed... ...esta entrevista... ...aquí en Radio Cartón... ...y pues nos vamos... este ...nos vamos a escuchar... Eh, ...a las 6 de la tarde... No, a las 5 a, la, a, a las 5 de la tarde el programa de La Hora de Yolanda Villa, este programa de La Nueva Voz Ranchera, pues a continuación les dejamos con esta señora de la música ranchera.